Del área de la salud, a quien vamos a saludar cordialmente a partir de este minuto. Buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Carolina Saravia, lo que e t á acá. Qué gusto saludarte. Cuéntame, ¿qué te trae por acá a la radio nuevamente? Un poco el enlace lo hicimos para hablar así en breve sobre las quemaduras sobre Guatero. ¿Quemaduras sobre Guatero? Mucha gente se abriga con guatero, s mucho frío, gente diabética、sí. también, por ejemplo. Exacto. Háblanos de eso ya.、Eh, mira, en el invierno se producen hartos pacientes, pueden ser niños, adultos o adultos mayores en general, que, como decías tú, se abrigan con guatero s porque hace mucho frío, y es una forma simple y barata <coughs> de acostarse calentito, que es lo que al momento.、Eh, De conciliar el frío nos cuesta si estamos muy b i e helados. Por lo tanto,、eh, tenemos que tener ciertas precauciones con respecto al guatero. Una, en que esté en buen estado, para que así no tenga filtraciones, revisarlo cada vez que lo vamos a ocupar.、Eh, no llenarlo de agua tan, tan caliente y no h a c i al e tope, porque si no por rebalse o por aumento de vapor dentro del guatero se puede reventar. Eh, obviamente se produce n heridas、eh, profundas porque el guatero lo usamos con agua muy, muy caliente. Idealmente、eh, sería ocupar una mantita, una toalla seca, una frazadita delgadita, envolver el guatero, pero nunca en contacto directo con la piel. Sería lo ideal. Porque a veces hay personas que tienen menos sensibilidad y podrían estar mucho rato apoyados en el guatero. Y por lo tanto, producir alguna quemadura sin darse cuenta, que podría ser、eh, muy profunda.、Eh, en los diabéticos es、eh, súper importante el tema de la prevención de heridas en los pies. Por lo tanto, en ellos no está recomendado el uso del guatero. Porque a través del tiempo,、eh, lamentablemente, los diabéticos, cuando tienen glicemias muy、eh, altas o inestables, Eh, van perdiendo la sensibilidad en los pies.、Claro. Y eso, si además usan guatero,、eh, aumentan el riesgo de tener heridas y, por lo tanto, el riesgo a p o s t e r i o r de、eh, complicaciones como una amputación, que solo comenzó por ponerse el guatero en la noche.、Eh, eso sería como lo, lo evitable con respecto a los guateros. Ojalá lo c a m b i a m o s una vez al año, lo, lo Lo compremos en lugares que estén certificados, que el guatero esté certificado por su, por, por su envoltura, de cuando fue fabricado, ¿ya? y que tenga al, alguna certificación de algún organismo eh, eh, de plástico,、eh, para que así no tengamos algún accidente a posteriori. Acá... ¿Qué hacer cuando n o s quemamos? ¿Y? Eh, si nos damos cuenta que nos quemamos, lo más importante es、eh, inmediatamente colocar agua helada,、eh, agua helada o más bien quitada de hielo, como uno le dice, no caliente, obviamente, y retirar la ropa con mucho cuidado. Si no puede, la ropa si está pegada, acudir inmediatamente a un servicio de urgencia para ser atendido. Ahora, hay lugares donde es más、eh, peligroso el tema de las quemaduras, por ejemplo, en la cara, en las manos, en los pies, genitales,、eh, que son lugares que son especiales y que son de manejo más bien、eh, hospitalizado. Por lo tanto, ese paciente debería ir inmediatamente a un servicio de urgencia y a lo mejor requerir hospitalización. Y, y Estar un tiempo al cuidado de profesionales para poder eh, llevar eh, esto a buen término y que también que no tenga complicaciones. Una de las complicaciones más frecuentes en alguien que se quema que tiene, o alguien que tiene una quemadura es que se infecte. Por lo tanto,、eh, siempre uno va, las medidas van en pro de que no ocurra la infección en las heridas, sobre todo cuando son extensas. Porque pueden comprometer un mucho porcentaje del cuerpo. Correcto.、Eh, Carolina, aquí nos llega una pregunta de parte de María Cifuentes. Dice: ¿Por qué es tan importante、eh, la prevención, ya que soy diabética, de la herida? ¿Y qué tiene que ver esto con el calor? Ya, si es diabético,、eh, ¿qué es importante?、Eh, lamentablemente el diabético、eh, va perdiendo sensibilidad. Y también al perder sensibilidad, de la mano también se van tapando arterias. ¿Por qué uno le da tanto énfasis a los pies? Porque es lo más lejano al cuerpo y son las primeras arterias que se van tapando. Bueno, al igual que el corazón, también se van tapando arterias, pero hacia los pies también se tapan. Si se tapan arterias hacia los pies, llega menos sangre. Si llega menos sangre, el proceso de cicatrización es más lento o puede complicarse. Y llegar una infección que puede ser una uña encarnada o una simple quemadura de un dedo del pie, si el paciente no tiene buena llegada de sangre, si no mantiene diciembre estable, puede llegar a complicarse. Y eso, lamentablemente, y todos los diabéticos siempre se les dice que una de las complicaciones、eh, del, del no autocuidado es el tema de las amputaciones. Qué algo tremendamente delicado. Acá、sí. te, te llegó otra pregunta de parte de. Pablo Arevalo dice: Bueno,、eh, solamente para los guateros que usan agua, ¿pueden ser los de semilla? Mira, estamos, estamos ahí en una controversia porque también he visto pacientes quemados por guateros de semillas. No hay que quitarle como el, el riesgo a los guateros de semillas porque a veces los sobrecalientan mucho. y a Entonces, también llevarlos a una temperatura que sea tolerable, probarlos bien con la, mani con la mano antes de colocarlos en otro. En otro lugar del, del cuerpo y si lo toleran bien. No calentar las semillas f u l l además que se queman, solo、si、no meter microondas, los guateros semillas mucha temperatura, mucho tiempo, se quema n la semilla s y sale el olor a quemado, pero、eh, sería un poco más seguro que un guatero de agua. Entiendo. ¿Dónde está ubicado el centro en el cual trabajas tú, Carolina?、Eh, la clínica, el Centro Avanzado de Tratamiento de IRIA, y por eso te n g o Clínica CAT. Está ubicado en Avenida Salvador 918, esto es en, Avenida, en la comuna de Providencia. Aquí tratamos todo tipo de heridas. Y en, ahora viene una época, sobre todo, de pacientes que ingresan por quemadura.、Eh, y es importante que, si quieren venir, consultar, si tienen algo, alguna herida que no sana, generalmente nosotros no vemos urgencias, por lo tanto. Es como la segunda, la tercera, después de un episodio de una quemadura, por ejemplo, porque siempre ojalá consulten un servicio de urgencia. Eh, eh, los teléfonos son el 22-333-0819. De nuevo,、Atendemos、de nuevo,、pacientes. por favor. 22-333-0819. Perfecto. Atendemos pacientes con quemaduras en este tiempo. Pacientes con heridas、eh, que son diabéticos y tienen heridas en los pies, ú l c e r a s venosas, heridas de d i c e n t e s quirúrgicas, mordeduras de araña y todas esas heridas que a veces parecen ser un poco complicadas, nosotros tratamos de entregar nuestra mejor atención y, y que los pacientes, obviamente, se recuperen lo más rápido posible. Bueno, agradecemos una vez más la gentileza de comunicarte con nosotros y aportar a la comunidad tu conocimiento y experticia en el área. No es nada, Juan Carlos, cuando quieras, disponible 100% para poder ayudar y, y comunicar y, y un poco educar, que es, es la base para la prevención también. Muchas gracias por tu tiempo y gentileza. No es nada, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Carolina Saravia. e n Gracias por colaborar. Ella es. Carolina Saravia, de Clínica CAT. Enfermera jefe, ¿eh? muchas gracias. 「sapore di sale, sapore di mare un」「gusto un po' amaro di cose p e r u t e di cose lasciate」